Bueno, buenas tardes a todos, eh, muchas gracias por venir. Todos eh, los patados internacionales como el FECA el PTIT lo que hacen es anteponer los intereses de las grandes empresas nacionales por la diferencia de los eh, intereses de la ciudadanía. Es por eso que nos oponemos firmemente a la firma de estos patados, entendemos que hay su propio modelo económico, social, político y fiscal, sin más límites que la voluntad democráticamente expresada por la ciudadanía. Por tanto, hacemos nuestras propuestas de la campaña europea Otoño en Resistencia para desafiar el poder financiero, recuperar los servicios públicos, democratizar el trabajo y la producción, defender la soberanía alimentaria y los derechos de los sectores agrarios, ganaderos y personales. soberanía energética y defender el buen vivir de todos los pueblos. Frente a tratados como TTI, TTIP, PECA y PISA, nos adherimos a tratados internacionales de los pueblos para el control de las empresas transnacionales como instrumento internacional jurídicamente de vinculante de defensa de la humanidad y del planeta. Gracias a la solidaridad de los pueblos, otro mundo es posible. Tenemos que cambiar las prioridades de la acción política, económica e institucional, poniendo a las personas Por encima de los intereses del mercado y del capital, frente a la Europa de capital financiero y las multinacionales, construyamos la Europa social y de los pueblos. Una Europa justa y solidaria. Gracias a todos. Hola, ¿van acá? Ah,